Bueno, e alma la diagnosticaron cuando tenía tres años en el Garham el 2 de noviembre del 2015. Este, que tenía leucemia, ella hizo quimioterapia、eh, durante dos años y en un principio tuvo indicación de trasplante de médula por el tipo de leucemia que tenía.、Eh, que todavía digamos como que está todo en estudio, ella tiene una m a l información genética que se llama Cromosoma s Filadelfia. Y es lo que le hizo enfermarse de leucemia. Entonces, esto es nuevo para la ciencia y bueno, ella tiene que tomar medicación y trasplante de médula es una posibilidad grande en ese momento. Este, nosotros hicimos una campaña de donación de médula porque nos dimos cuenta que la gente está desinformada y bueno, si no tienes información, no tienes la opción de elegir porque no sabes de qué se trata. Y bueno, y en esa campaña nos enteramos de que. En Argentina no hay un laboratorio de histocompatibilidad. Eso quiere decir que todas las muestras de los posibles,、eh, de las potenciales donantes de médula se van a Estados Unidos. Entonces, una vez que vos manifestaste que querés ser donante de médula, tardas entre ocho meses y un año en subir a lista. Porque no tenemos ese laboratorio acá. Y la verdad que es demasiado tiempo para una persona que tiene cáncer: ocho meses y un año.、Uh -huh. este, O sea, en ocho meses de un año puede pasar lo peor, porque los tiempos de una persona con cáncer no son los mismos que los tiempos de una persona sana. Así que, bueno, nada, presentamos un proyecto de ley para pedir, bueno, no solamente el, el tema del laboratorio, este, en el 2016 presentamos un proyecto de ley、eh, para pedir no solamente el laboratorio acá, sino que en el mismo proyecto de ley. Pide、bueno, que el Estado se comprometa a concientizar sobre la donación de médula, donación de sangre y que,、eh, y que los chicos, este, y que también los hospitales públicos, todos los hospitales públicos de Argentina, tengan convenio con el Banco Público de Células Madres, que es el banco en el que se pueden donar las la células, los cordones,、uh -huh. cuando nacen los bebés. Sí. Y el tema es que, bueno, este banco existe y es un gran avance, pero hay en provincias que no tienen ni siquiera un hospital que tenga convenio, como es el caso de Córdoba, de San Luis. Entonces, nos parece una pena que se tiren tantos cordones que, son, que sirven para el trasplante de médulas, siendo que, digamos, que por ahí una persona m a n i f i e s t a su gana. Pero bueno, nada, tiene que venirse a Buenos Aires o alguna otra provincia para poder donar, porque no, no, no hay.、Bien. Así que por eso, ahora el viernes a las 5 de la tarde, nosotras nos juntamos en el o d e l i s c o gente que se ha comprometido con la causa, padres de chicos que han pasado por lo que pasó a Alma, familiares. De, de pacientes oncológicos, nos contamos el 15 de febrero, que es viernes, a las 5 de la tarde en el obelisco, para todo esto, ¿no? para concientizar sobre la donación de sangre, la donación de médula, para pedir por el laboratorio, porque el proyecto de ley se presentó y quedó estancado. Este, y porque, bueno, elegimos esa fecha porque es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, y también, como dijo a y m a r en un video que no sé si lo vieron, e s para darle fuerza a todas las personas que están pasando por lo que pasó ella, para que sepan que, que no están solos y que hay mucha gente que, que va a pelear por ella. Bien.、Eh, Mayra, por ahí para recordar, ustedes cuando hacían la campaña siempre decían: o las personas que, que no conocen, uno dice donar、eh, médula y por ahí asusta, ¿no?、Ah. Eh, ¿Nos recordás cómo es, qué tienes que hacer para ser donante? Bueno. Primero, en vez de PAL, quiero dejar、eh, claro que donar médula es similar a donar sangre. Si no te abren la espalda, no te sacan un pedazo de hueso, no, nada o n de eso. No, Ya no punzan más, o sea, esa práctica está n desuso, ya ni siquiera se usa la punción.、Uh -huh. este, se usa un, un proceso que se llama a f e r e s i s v o lo que tenés que hacer es ir a uno de los, los lugares que figuran en la página de l i n c u c a i Todos los lugares en los que se pueden registrar como donantes de médula, hasta el g a r a s e p o s a d a s En un momento estaba la austral, no sé ahora si s e i r á n tomando donantes de médula, q u e n s é que está el pilar.、Uh -huh. este, Bueno, vos lo primero que tenés que hacer es vas a donar sangre y manifestás que querés registrarte como d o n a n t e de médula. Donás sangre, de la sangre que donás se toma una muestra que se estudia, se estudia tu código genético.、Uh -huh. Esa muestra es la que. El último proceso de, de estudio se manda a Estados Unidos y eso es lo que hace que demore que subas a la lista mundial de donantes de médula. Por、bueno, una vez que toman esa muestra y se estudian tu c ó d i g o genético, subes a una lista de donantes de médula, de potenciales donantes de médula mundial. La lista es mundial. Quedas registrada en esa lista y si en algún momento una persona necesita un trasplante de médula y s o n compatible, s se te llama. Necesitas,、uh -huh. te voy a preguntar si querés donar médula, por eso hay que estar muy seguros, porque es un tiempo que se pierde cuando se quieren hacer donantes de médula, que sepan que, que no es para una persona en particular, es para cualquier persona que lo necesite y que e s a persona las necesita realmente, porque el t r a s p l a n t e de médula es la última carta que una persona tiene para vivir, con eso o se salva o se muere, lamentablemente.、Uh -huh. Entonces, Una vez que vos manifestaste que sí, ya estabas en la lista de potenciales donantes de médula, manifestaste que sí, durante cinco días se te pone una vacuna por día y después se te pincha un brazo por la que sale la sangre, pasa por una máquina que filtra y toma solo en las células madres. Las células madres normalmente están en los huesos, pero esas vacunas que te pusiste p r e v i a m e n t e hacen que empiecen a circular por el torrente sanguíneo. Entonces, por un brazo sale la sangre, lo filtra la máquina, quedan las células madres en la máquina esa y por el otro brazo te devuelven la sangre. Y eso, y eso que vos ves, que parece sangre pero son las células madres, es lo que se le,、eh, lo, lo que se le pasa a la persona que, que está esperando, digamos, al que necesita el trasplante. Los riesgos para el que dona médula son nulos, no hay riesgos. Como mucho lo que puede sentir s es como al otro día, como que si t estuviese e por engripar, pero nada más. Los riesgos son puras exclusivamente para la persona que recibe el traslante. p Además, es con un pinchazo. Por primera vez, y el segundo, en caso de que seas compatible con otra persona, o sea, una vacuna por, un, por cinco días, y el día que,、eh, bueno, pasas por ese procedimiento. Pero son solamente pinchazos. Son solo、rienda. pinchazos en vena, no en hueso, no hay anestesia general, no hay nada de eso. O sea, es menos que donar sangre, porque, ¿Sí? o sea, solo toman tus células madres y te devuelven la sangre. e s o e s t a n s i m p l e como eso, o sea, yo siempre digo, yo sé que da miedo, da miedo porque uno a lo desconocido siempre le tiene miedo,、uh -huh. pero uno sabe el terror que significa para una persona tener que necesitar el trasplante de médula. Si donarla causa miedo, necesitar un trasplante de médula causa terror. Este, la realidad es que tenemos que, que depender de, de personas que no conocemos, porque el 75% de, de las posibilidades. El t e n e n t e compatible no está dentro del núcleo familiar y tenemos que depender de, de, de la bondad de personas que ni siquiera conocemos. Y yo y siempre digo que dos minutos ponerse en el lugar del otro y pensar que si fuese yo la persona que fuese compatible con un ser amado tuyo y que yo me pinche tres veces implica que él deje de sufrir,、uh -huh. si no lo haría. Es simplemente ponerse dos minutos en el lugar del otro y que cuando estas cosas te pasan. Como siempre lo digo,、eh, el cáncer no, no hace distinción ni, ni de edad, ni de sexo, ni de religión, ni de cuestiones económicas. Y te puedo asegurar que puedes e r multimillonario, pero si tu hijo necesita un trasplante de médula y no tiene donante compatible, no, no, no hay nada, nada que sirva, ¿entendés? O sea, no, no hay plata, no hay, no hay nacionalidad, no hay nada. Mayra,、eh, ¿cómo va este proyecto de Lego de Seis? ¿Lo presentaron en 2016? ¿Y tuvo、eh, algún movimiento? Tuvo en principio un movimiento, lo h a b í a a g a r r a de o l d i p u t a d o o t a v i s al proyecto, y ahora hace como un, año, sí, como un año y pico que ya no se movió más, digamos, o sea, quedó creo que. Decían salas de senadores, una cosa así. La verdad que yo me dedico más a hacer el tema de, la moviliza de las movilizaciones y、Bien. campañas y esas cosas que el tema, digamos, legal. O sé sea, que quedó ahí estancado y que, digamos, o sea, nosotros estamos totalmente informados. Antes de presentar el proyecto de ley, se hizo una investigación, se tuvo reuniones con el INCUCAI、uh -huh. y la realidad es que, que esto no fue algo que. Apareció de, de la nada, nosotros nos enteramos haciendo la campaña, o sea, nosotros llevábamos a gente que quería donar, porque se movilizó por Alma, y sabíamos que esa gente, si además necesitaba trasplante, no iban a s e r para Alma, porque、sí. en un año, a d m á s Alma ya no iba a estar, si necesitaba trasplante, ¿entendés?、Sí. Y ahí fue que nos explicaron el, el por qué tardaban tanto, y nos pareció la verdad que, que una locura, que algo que, que no, no se puede entender que hagan esto. Terrible.、Eh, Ma eh, Mayra, y por último, bueno, preguntarte cómo se encuentra hoy eh, Alma, eh, porque la hemos visto、eh, en los v i d e o s que ha subido y se la ve muy bella y muy radiante, súper tierna, como siempre. Pero bueno, queríamos saber、eh, cómo se encuentra hoy y, bueno, y、eh, recordar la, la actividad del viernes.、Eh, la semana pasada m e pasó con una situación grave、uh -huh. tuvo una hipoglucemia severa. Y gracias a Dios no pasó nada, se dieron un susto, pero、eh, nada, un tratamiento de quimioterapia deja sus cosas también.、Uh -huh. No es, un, no es、eh, un cuento de hadas, no se termina de un día para el otro.、Uh -huh. Ella tiene muchos controles, tiene funciones cada tres meses, justamente por esto que te decía: que esta malformación genética que tiene ella es algo nuevo para la ciencia. Entonces, a pesar que dejó de hacer quimia, la tiene que seguir contando hasta tres meses, pero ella está muy bien. Ella siempre tiene、eh, mucha actitud, es muy positiva, es muy fuerte, tiene muchas ganas de vivir. Este, y nosotros estamos para acompañarla y hacer todo lo que nos digan los médicos para que ella esté lo mejor posible y en algún momento pueda terminar de tener una vida totalmente normal, ¿no? Pero, este, nada, nosotros no queremos、eh, dejar de recordar que, aunque a l m e en este momento ya no necesita el trasplante, gracias a Dios, terminó de hacer quimio y sí tiene que controlarse un montón, o sea, a la gente que, que se ha movilizado por a l m e queremos decirles que, que esto no empieza y termina con a l m a e En el hospital hay un montón de chicos que todavía necesitan. Que están luchando y que tienen muchas ganas de vivir como, como las tiene Ana y las tuvo en su momento también. Entonces, nosotros necesitamos el apoyo de la gente, porque la mayoría de la gente que está comprometida con esta causa está acompañando a su familiar en un hospital y probablemente no puedan ir al obelisco el viernes. Entonces, nosotros, nosotros que hoy sí podemos ir, porque Ana está mejor, y así un montón de familiares queremos ser la voz de, esas, de esos chicos que no pueden ir al obelisco. Están ocupados tratando de, de salvarse. Entonces, les pedimos que nos acompañen. Este, es muy importante para nosotros y para ellos. Esto de, de que sepan que no están solos, que hay un montón de gente que los, que, que, que los va a defender. Bien. Bueno, es que bueno, te agradecemos estos minutitos, eh, Mayra. Eh, le mandamos hoy un beso, un saludo enorme al Mita. Y el, entonces es el 15 de febrero en el obelisco a partir de las 5 de la tarde y se espera y se los invita también con un globo naranja, un distintivo, ¿verdad? Nosotros acá en José Sepá vamos a hacer un punto de encuentro en el、sí. Teatro Municipal. Nos vamos a juntar ahí a las 3 de la tarde. Estamos esperando que nos conteste el municipio si nos van a prestar movilidad, porque hay mucha gente con discapacidad que va a ir y que a p u e s t a a viajar en transporte público. Hoy quedaron en que nos iban a responder si por sí o por no. Este, pero bueno, sea o no sea con el micro de la municipalidad, nosotros nos juntamos ahí para salir todos juntos. El que quiera puede ir a las 3 de la tarde. Ahí en el Teatro Municipal,、eh, que está ahí en la esquina de la Plaza de José Sepas.、Sí. Y después tienen u otro punto de encuentro, que ahí sí hay un colectivo de la municipalidad, este, que es en la Estación de Polvorín.